Y vamos a hablar con Sandra Abdo, que es la Secretaria General de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales. Sandra, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Eh, están rechazando el proyecto de Nación que busca una desregulación del ejercicio profesional. Ponenos al tanto de, de qué se trata la iniciativa en sí y cuál es la posición de ustedes. Bueno, en realidad hay dos situaciones, eh, una es una resolución del Ministerio de Capital Humano, que ya se firmó pero todavía no tiene vigencia, que este, está planteando una matrícula digital para los profesionales de la salud y que implica también una desregulación de la matrícula como el proyecto de ley que tiene Estado parlamentario presentado el 15 de abril donde eh, se plantea la desregulación de las matrículas profesionales este, y la absorción de esto por el Estado Nacional cuando en realidad esto es una atribución propia de las provincias por el artículo 121 de la Constitución Nacional y porque además todo el sistema de matriculación tiene, implica y tiene injerencia en el sistema de seguridad de las cajas de profesionales que es un subsistema del sistema de previsional argentino uh -huh. eh, de modo tal que lo que hicimos en realidad es, es, es dar nuestra posición tanto las cajas de profesionales, las cajas de seguridad social de los profesionales como los colegios y federaciones de profesionales a través de una federación nacional que es la confederación general de los profesionales Eh, eh, a modo de advertencia de que tanto una resolución como el proyecto que tiene estado parlamentario son a todas luces inconstitucionales pero más allá de eso lo que estamos intentando es que eh, no no se no prosperen estas medidas que con el afán de regular lo que están haciendo es complicar eh, complicarle la vida al ciudadano y en este caso a los profesionales no uh -huh. eh, tal vez a lo mejor hay desconocimiento de parte de de quienes impulsan estos proyectos, y por eso tenemos que salir y comunicar y, y, y dar nuestra posición para que estas eh, resoluciones o proyectos no avancen. Esa es la idea. Bien, y Sandra, eh, ¿cuál es la explicación que da el gobierno para este proyecto? ¿Y cuál crees que es la verdadera intención? ¿Por qué el gobierno quiere aplicar este tipo de, de desregulación? No, de parte de, de Nación nunca se nos consultó a ninguna de las entidades, ni profesionales, ni colegios, ni federaciones, eh, y menos aún al sistema de seguridad social de los profesionales. No tenemos, no sabemos las razones ni los intereses. Sabes que creemos que tal vez hay desconocimiento a veces cuando se intenta de regular yo no nosotros no no tomamos posición con respecto a esa a esa cuestión sino que lo que estamos diciendo que hay cuestiones que se intentan desregular eh, que están afectando derechos adquiridos de todo de una, un sector importante de la ciudadanía y sobre todo los poderes eh, federales los poderes no delegados en de las provincias con lo cual en estas cuestiones no tendrían que tener injerencia estos proyectos más allá de eso también te digo que en la década del 90 eh, Caballo intentó un, un, una resolución muy parecida a, a este proyecto de ley que tiene, que está en, la, en el Congreso en este momento eh, y que justamente fue la movilización de colegios y cajas de seguridad social para profesionales, eh, la movilización en el sentido de dar a conocer nuestra posición incluso de llegar a una asamblea federal de profesionales en, en Paraná previa a la Al, al, al inicio de la convención constituyente del 94 que hizo que dieran marcha atrás en esto o sea que no es una cosa nueva tampoco uh -huh. sino que es intentar otra vez creo que con desconocimiento y que eh, cuando se intenta con desconocimiento cuando no se involucra a las partes interesadas no se las consulta pasan estas cosas yo creo y nosotros entendemos que esto no va a prosperar pero tenemos que tomarla tenemos que salir A comunicar porque, bueno, eh, nada Tiene estado parlamentario el proyecto Bien, y Sandra, ¿qué implicaría en concreto Si esto se hiciera realidad? No solo, eh, si la consulta se puede eh, No solo para estos profesionales O estas profesionales Sino para la comunidad en general ¿Tendría algún efecto esto? Si se si aplicara sí, el... A ver, explícalo sí. Sí. Es que el rol de los colegios es un rol No solamente de regular la matrícula Sino de proteger a la ciudadanía del ejercicio eh, de acuerdo a las reglas y a las normas del ejercicio ético de la profesión. Date cuenta que cuando un ciudadano este, tiene eh, algún, le ocurre alguna cuestión con un profesional, ponele, con un médico, eh, en, en los colegios hay eh, tribunales de ética que sancionan y hasta llegan a quitar la matrícula. Si los colegios no controlan las matrículas podemos encontrarnos en situaciones de, de, de intentos de ejercicio de la profesión ilegal sin el título universitario que lo habilite uh -huh. todo esto lo hacen los colegios además de formar a los profesionales además de defender sus honorarios profesionales porque los colegios se encargan de controlar que se cumplan con las leyes de aranceles o las disposiciones de aranceles o sea, protegen al profesional en el ejercicio de la profesión en todos los aspectos Y las cajas de seguridad social de profesionales, primero que van acompañadas de la matrícula, porque cuando hay una caja este, de seguridad social para profesionales en una provincia, el profesional, cualquiera sea su profesión, eh, primero se matricula y automáticamente se afilia a la caja. Es obligatorio, está en la Constitución Nacional todo esto que estoy, estoy diciendo. Lo que haría es desproteger al trabajador profesional y a su familia, porque las cajas eh, están cumpliendo un rol... De sustitutivo, de protección este, a, acompañando a los profesionales desde el momento en que inician la actividad hasta el momento en que pasan a la etapa pasiva y acompañando también a las familias date cuenta que nosotros la coordinadora nacional representa un millón de ciudadanos entre profesionales y familia uh -huh. en la en las coberturas de seguridad social que cada uno recibe se entiende sí, sí todo esto todo esto lo que hace es desequilibrar el sistema y por eso sanimos juntas las dos organizaciones porque una se complementa con la otra no y además también es para que las las provincias conozcan esta situación porque están avasallando los derechos eh, no los poderes no delegados de las provincias se entiende bien y Sandra última pregunta que te hago cuáles eh, cuáles serían los próximos pasos Que ustedes tienen en el radar, ya sea en lo político, en lo jurídico? Nosotros lo que vamos a hacer es aguardar, entendemos que, que con lo masivo que fue el comunicado, eh, las autoridades que correspondan ya están entendiendo el tema, me han llamado legisladores nacionales de todo el país para conocer cuál es la situación, con lo cual supongo y esperamos que esto no prospere, o sea que va mientras tanto lo que primero quisimos hacer es advertir y comunicar, y esperaremos a ver cómo se desencadenan los hechos, tal vez esto quede ahí, eh, si fuera así, bienvenido sea, y si no es así, seguiremos tomando medidas en defensa de los profesionales y sus familias. Gracias, Sandra. Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Muchas gracias, buenos días. Sandra Abdo es la Secretaria General a nivel nacional de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad para Profesionales.